Invitamos a que escuches Venus versus Marte. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 22 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de sexy la radio te apartes y para iniciar este bonito día vámonos con la temperatura tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados con mínimas de 70 con cielos espejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 65 con cielos espejados y con una mínima probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Al igual que el día jueves y viernes hay probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con cielos espejados. Para el día jueves máximas de 92, mínimas de 74, para el día viernes máximas de 90 de 98 mínimas de 76 y para el próximo sábado máximas de 96, mínimas de 69 con cielos despejados. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Espero que todos eh pues estén muy felices y muy contentos ya regresando del puente vacacional y que hayan celebrado pues ayer el día de la Independencia de Estados Unidos, eh 4 de julio. Vámonos con música y ahorita volvemos. Siguen en sintonía de Sexy Llorario, la radio que te motiva. ya no te quiero nada ya no te quiero nada yo ya no te quiero nada no quiero detenerme para encontrar pedazos en mi corazón y otra vez romperme al darme cuenta que era yo la que te daba todo Si no fue lo mejor, no fue Porque en tus ojos me encontraba Y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad No supe mas de ti Regresa tu mirada Que ya no te voy na más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 34 minutos ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamonos con un poquito de información noticiosa, en Italia hay una noticia muy titular pues eh, en varias partes donde Italia detiene a una persona indigente por muerte de un estadounidense la policía italiana detuvo un hombre indigente por la muerte de un estudiante estadounidense cuyo cuerpo apareció en el río Tiberg En Roma, 2 días después de que alguien usó su tarjeta de crédito en Milán, las autoridades identificaron al sospechoso como Massimo Galdioto, un hombre de 40 años en Roma. En un comunicado de día de hoy, la policía explicó que fue detenido porque estaba seriamente implicado en el homicidio. No dieron más detalles. El día de ayer agentes recuperaron el cuerpo de Beau Solomon del río Tíber. El estudiante de 19 años de Spring Green en Wisconsin había sido visto por última vez en la madrugada del día viernes en un pop poco después de llegar a Roma en un programa de intercambio de la Universidad John Cabot, un centro de estudios en inglés en la capital italiana. La prensa italiana dijo Que de acuerdo con los resultados de una autopsia preliminar, el cuerpo mostraba heridas propias de una caída y de haber pasado días en el agua. La causa de la muerte precisa aún no ha sido determinada. Solomon acaba de terminar su primer año de estudios de finanzas en la Universidad de Wisconsin-Madison y pues También el embajador estadounidense John Philip prometió ayuda a las autoridades que investigan el hecho a la vez que ofreció condolencias a la familia y amistades de este estudiante con lamentable noticia. Por otra parte, pues ya se vienen casi eh las Olimpiadas y una atleta que fue baleada en la cabeza y otras historias del infierno de la inseguridad, pues que se está viviendo en Río de Janeiro Olímpico. Ana Paula Cota sueña con ser atleta olímpica para que pero para los juegos juegos de agosto en su Río de Janeiro natal y ahí tiene un reto mayor, recuperarse del balazo que partió su cabeza durante un asalto, es una cosa medio pesada que mucha gente pasa, lo ves en la televisión todos los días, todos los días muere alguien, fue lo que dice en voz baja Cota, atleta de tiro deportivo y psicóloga de 27 años pero gracias a Dios estoy aquí, agrega durante una entrevista con BBC, Mundo, en intimidad de su hogar, la primera que da a un medio de información tras sufrir aquel ataque hace menos de un mes. El crimen ocurrió el 9 de junio en plena avenida Martin Luther King, una arteria importante en la zona norte de Río, a menos de 500 metros de la comisaría de policía del barrio de In Auma. Eran cerca de las 5 de la mañana y Cota conducía sola su pequeño Kia Picanto amarillo para ayudar a su padre, ese 63 63 años y enfermó de cáncer en empresa fam familiar de transportes. Pues muy lamentable lo que está viviendo en muchos países, tanta violencia, tanta delincuencia, que esperemos pues pronto ya pare y que pues la gente que está haciendo cosas que no debería de hacer pues obviamente que entren en razón, ¿no? Y que pues dejen de estar haciendo tanto tanto mal. Por otra parte, agua y jabón fue lo que utilizó un reo para fugarse del hospital San José. 2 horas alcanzó a estar prófugo el reo que escapó del hospital San José en Chile. El, pasa el pasado domingo, Daniel Miranda Garay, que protagonizó una balacera con carabineros y policías el día viernes tras robar una tienda de telefonía en el mall Plaza Acuicurá, quedando herido en el brazo. Para poder escapar el sujeto utilizó una mezcla de jabón y agua con la que pudo librarse del grillete de sus pies y que no portaba esposas una irregularidad que es investigada por la institución, solo en el 2015 van 14 evasiones, por lo que la unidad de auditoría operativa busca mejorar los procedimientos de gendarmería para evitar más fugas, como la ven, con agua y jabón se se escapó este reo. Por otra parte, Eh, la sonda espacial Juno de la NASA ingresa con éxito en la órbita de Júpiter. Llegó a lo desconocido después de viajar 4 años y 11 meses por el sistema solar. La sonda espacial Juno ingresó en la órbita de Júpiter el día de hoy la nave de Agencia Espacial de Estados Unidos Completó con éxito una riesgosa maniobra de 35 minutos que era frenar los motores hacia abajo De manera que pudiera ser aspirada en la órbita del planeta más grande del sistema solar En la sede de la NASA en Pasadena, California, los ingenieros gritaban de júbilo y se abrazaban Tras confirmarse el éxito de la misión solar de Juno eh y le dice uno de ellos Juno, bienvenido a Júpiter. Qué gran día para celebrar. 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, fue lo que dijo Jim Green, el director de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. Es un momento espectacular para nosotros. Estoy muy emocionado, todo el equipo está emocionado. Ha sido un viaje increíble, fue lo que agregó emocionado Scott Bolton, investigador principal de la misión Juno eh el más mínimo error cabe mencionar, ¿no? que podía acabar con un proyecto que ha costado 1100 millones de dólares, pero no hubo ningún incidente y ahora la nave Juno, construida como un tanque blindado, está en posición para orbitar durante un año en Júpiter y pues el objetivo de la misión, más que nada, es entender cómo se formó este planeta que según los científicos guarda los secretos de cómo se forman elementos como el agua, el helio, metano, e hidrógeno, pues la información es esencial para saber cómo se formó también nuestro sistema solar la tierra y los cimientos de la vida como la conocemos actualmente, y bueno con esto finalizamos la noticia del día de hoy, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva Dicen que eternamente me andas buscando Dicen que si eres mío, yo seré tuya Dicen que tú has venido a cambiar mi vida Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo, pero te temo Será mi suerte un día A detenerte Y hoy lo que yo voy Y que me muero por verte Y por darte mi vida Venderte mi alma Quedarte a tu lado Aunque no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro Perder el aliento Morirnos de ganas Romper nuestro récord en cada mañana La can man llegó Dicen que nos vayamos con todo al cielo Dicen que si tú puedes yo también puedo Dicen que cada noche es nuestra estrella La que ilumina el canto de las sirenas digo donde has estado todo este tiempo digo que te deseo pero te temo será mi suerte un día la de tenerte yo digo que yo voy y que me muero por vencer quid est Se compone un corazón Cuando está roto Cuando no hace más Que pensar en ti constantemente Y que busca dónde exactamente Nos llegaba el final Si tú sabías que llegaría Y es que no me amaste tú Es que todo Y yo me entregué sin precaución Caminé confiando tanto Y que solo fuiste tú Quien me hacía tan feliz Más difícil para mí Que hoy yo deba decirte adiós Que veo el lugar en donde estoy No te niego que entre mi dolor Existe rabia Desearía más No haberte tenido entre mis brazos Ni haberme perdido entre tus labios Y hoy quien lo olvida Tú sabías que llegaría y es que no me amaste tú es que todo lo di yo me entregué sin precaución yo caminé Quien me hacía tan fred? Que pensando en tu amor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 Mañana en punto ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los horóscopos, así que vámonos con ellos. 10. La suerte que le está faltando para emprender sus objetivos la obtendrá en el día de hoy gracias a los astros que lo respaldarán por completo. En el amor impresiona a su pareja con alguna actividad distinta, la rutina cotidiana podría perjudicar el vínculo amoroso. En la riqueza use la razón, pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. Y en el bienestar cancele Los compromisos y decisiones para mañana su mente necesita descansar. Para el signo de Tauro, si no encuentra la salida, relájese y pronto verá que el camino más seguro para resolver esos problemas que usted cree que no tienen solución, los tendrán. En el amor, eh reúnase con esa persona que le gusta, hoy es el momento para declararle su amor. En la riqueza, cuide el dinero de su familia, no es el momento para involucrarse en negocios poco claros. Y en el bienestar, otórguese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan día a día. Para el signo de Géminis, suelte los miedos para que no lo sigan angustiando, deje que las emociones y sentimientos fluyan positivamente en cada decisión. En el amor vivirá situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida. En la riqueza sea precavido periodo para cuidar los recursos materiales e intelectuales y en el bienestar cultive su intelecto su intelecto a través de la buena lectura le servirá para sostener su personalidad. Para el signo de cáncer, no desaproveche esta jornada para plasmar su imaginación y el conocimiento en los nuevos proyectos que se ha empeñado en alcanzar. En el amor inconvenientes externos podrían perjudicar la relación amorosa, trabaje con su alma gemela para que no influya negativamente en la riqueza, hoy la luna lo favorecerá para cualquier transacción comercial que intente realizar en estos días y en el bienestar pues deberá tomarse el día con calma, aprende que no siempre puedes rendir al máximo. Para el signo de Leo, Evite dejarse influenciar por su entorno, vuelva a confiar en usted y verá que las cosas no son tan terribles como se supone. En el amor, llame a ese familiar que hace tiempo no lo ve y con quien tuvo alguna pelea inútilmente. En la riqueza, los buenos tiempos vuelven y surgirán magníficas propuestas económicas. Y en el bienestar, olvídese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Para el signo de Virgo, aunque se sienta disconforme con todo lo que le rodea durante esta jornada, intente serenarse, de lo contrario se agobiará. En el amor, pruebe con la conquista inesperada, nadie podrá ceder a sus encantos. En la riqueza, es una jornada para administrar junto a su pareja los recursos que posee, inviertan positivamente, y en el bienestar debería mimarse un poco más, no espere que alguien lo haga por usted para el signo de Libra ah, no. Aunque no quiera deberá afrontar nuevos proyectos en su vida, así podrá comenzar una nueva y constructiva etapa personal. En el amor verá que superando esas diferencias con su enamorado o enamorada, pronto el vínculo va a ir mejorando. En la riqueza, diagrama nuevas ideas y proyectos que lo ayudarán a destacarse dentro del área laboral. Y en el bienestar conserve una buena postura, de lo contrario sufrirá contracturas y cefaleas. Para el signo de Escorpio, Estará muy feliz ya que contará con el apoyo de sus familiares o amigos íntimos para poder lograr los objetivos que se propuso. En el amor, deságoquese con su alma gemela, de lo contrario podría aparecer la desconfianza en el vínculo. En la riqueza, hoy se acercará a una persona con amplios conocimientos para ayudarlo sobre ese tema económico que tanto le preocupa. Y en el bienestar, intente supervisar de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos. Para el signo de Sagitario, busque el momento para sincerarse con usted mismo, así logrará la paz humana que tanto necesita en su vida personal y afectiva. En el amor, tome conciencia de su culpa, envíe a su pareja un mensaje en el cual admite el error. En la riqueza, enfrente los cambios ya que podrá mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos en un menor plazo. Y en el bienestar, alguien lo ayudará a romper con los prejuicios y estructuras del pasado que lo abruman. Para el signo de Capricornio, actúe con sensatez, transitará una jornada Donde se sentirá un tanto abrumado ya que surgirá un inconveniente del pasado. En el amor no descuida a sus hijos por más que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocupen toda su atención. En la riqueza es una fase para independizarse laboralmente, le será vital para su desarrollo económico y en el bienestar saque turno con un nutricionista para controlar su peso y aprender cómo alimentarse. Para el signo de Acuario vivirá una jornada que transcurrirá con demasiadas presiones, intente relajarse y verá que obtendrá un final feliz. En el amor enfóquese en los sentimientos más íntimos, esto lo ayudará a restablecer el vínculo con su pareja. Y en la riqueza, momento para aprovechar las posibilidades de adquirir ese bien tan deseado. Y en el bienestar, si controla mejor su dieta, pronto beneficiará su salud e imagen. Y por último, nos vamos con el signo de Pisces. Intente liberar las emociones y no ser prisionero de ellas. Por más que le cueste, deberá aceptar y superar los conflictos vividos. En el amor, estabilice la comunicación, relaciones y transmita las emo emociones a su pareja. En la riqueza utilice las habilidades que ignoraba lo ayudarán a encarar negocios exitosos y en el bienestar relájese de las tensiones de lo contrario estará propenso a sufrir neuralgia 9 de la mañana con 8 minutos Hemos finalizado con el horóscopo Vámonos a una posta musical Y ahorita regresamos Sigue en sintonía de Sexy Love Radio La radio que te motiva Dar un suspiro si en tus ojos no me miro Solo pido un respiro de tu boca Una fiesta que no acabe Solo pido una noche mas contigo Judy, Chandler Combinación no esperaba Así el de tiempo lo quiso Iben Candy, Saini La del cabello de oro, Judy Iben Candy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 la mañana con 20 minutos ya regresamos estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno ya se llegó el momento de hablar acerca del tema hoy vamos a hablar eh acerca de las situaciones de cuando no salen como nosotros las esperábamos cuando estás haciendo algo, estás planeando algo, ya sea en tu trabajo, con la familia, con algún proyecto, con algún negocio, ¿no? Que es muy normal que de repente nosotros ya estamos pues soñando, creando esos tipo de castillos mentales en el cual ya decimos, bueno, pues con esto voy a hacer esto o cuando empiece a hacer mi proyecto eh va a continuar y todo va a funcionar muy bien, entonces voy a continuar haciéndole esto y esto otro. ¿Y qué pasa cuando no salen las cosas como nosotros las estábamos esperando, las estábamos soñando o las estábamos creando en nuestra mente? Pues en ese tema vamos a hablar, yo pienso que a cada uno de nosotros nos ha pasado y tal vez nos sigue pasando y y a veces como que no comprendemos, ¿no? Ya hemos dicho que la vida pues es bastante <coughs> compleja y y siempre va a tener enseñanzas para cada uno de nosotros de una u otra manera y puede ser eh tal vez a través de de errores que estemos cometiendo y que se conviertan pues obviamente en aprendizajes. Antes de comenzar con el tema, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 70 con cielos despejados soleados. Para el día de mañana miércoles se esperan cielos despejados, hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 88, mínimas de 65. Para el día jueves y viernes se esperan cielos despejados con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones para el día jueves máximas de 92, mínimas de 74, para el día viernes máximas de 98, mínimas de 76 y para el próximo sábado cielos despejados con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 96, mínimas de 69. Cuando nosotros damos aquí la temperatura, ustedes han podido notar, yo creo que pues la temperatura más o menos es una eh aproximidad, ¿no? Porque ha resultado que los días han estado todavía con temperaturas más altas, así que ustedes le pueden agregar unos 5 o 6 graditos más de la temperatura máxima que nosotros les damos, porque realmente ha estado siendo pues más calor. Esta es la la información que nos dan eh meteorológica, pero pues ya saben, siempre cambia, eh nunca es tan acertada, a veces sí, a veces pues le falla un poco, pero por eso yo les digo que le agreguen unos grados más de la de la máxima que yo les estoy dando, ¿okay? Bueno, sobre todo cuando hace calor porque hay algunas áreas pues obviamente las personas que viven más allá de las montañas, las alturas, eh pues obviamente les va a tocar el el calor más fuerte porque están más cerca de los rayos ultravioleta. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de este temita. Recuerda que si tú quieres participar, quieres dar tu opinión, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com www.sexyloveradio.com o en Facebook también nos pueden encontrar como Sexylover Radio y nos pueden mandar un inbox. Y ahora sí vamos a tomar este temita y si ahorita alguien ya está pasando por algo parecido, por una cuestión que dices, "Yo estaba esperando que me saliera hoy esta este trabajo o que hoy me quedara este proyecto o que hoy hoy hoy hoy y no hoy no quedó", ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la mentalidad que debemos de tener para cuando las cosas no van como nosotros eh las esperábamos, ¿no? Cuando algo sale mal. Ah, primeramente, pues hay que recordar que la felicidad no es ausencia de problemas, sino la habilidad de lidear con ellos, porque eh todos tenemos problemas, a algunos no les llamamos problemas, les llamamos aprendizaje o simplemente lecciones de la vida, ¿no? Pero hay personas que a todo le llaman un problema y pues cuando no salen las cosas como uno quiere, pues dicen, "No, tengo muchos problemas sin resolver." pues recuerda nada más que la felicidad no es la ausencia de problemas. Todos vamos a tener muchos problemitas, lecciones eh en la vida que nos van a ayudar, ¿no? A ser mejor o aprender nuevas cosas. Si uno no experimenta, pues obviamente no va a aprender, ¿verdad? No es lo mismo como dicen por ahí experimentar en cabeza ajena, pues no es lo mismo. Hay que imaginar todas las cosas de las que Serías capaz si no te estuvieras tan preocupado, ¿no? podrías hacer cosas inmensas. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta lo que se tiene ahorita, lo que tú tienes en vez de todo lo que has perdido o lo que estás perdiendo en este momento. Lo más importante no es lo que el mundo nos está quitando, sino cómo utilizas lo que aún te queda, ¿no? Tal vez de repente pues, te enfocas tanto en lo que nos salió mal, en lo que no pudimos tener y que nunca teníamos. Y y pues solamente descuidamos lo que realmente tenemos ahorita y lo descuidamos a tal manera de que decimos, pues no importa si no tengo esto no tengo nada y uno dice, ¿cómo que no tienes nada? Si tienes esto, esto y otro tienes a tu pareja, tienes a tu familia, tienes casa, tienes techo, tienes comida, etcétera, etcétera, ¿no? que no toda la gente lo tiene, lastimosamente. Habrá mucha gente que que está en las calles por una u otra razón y que no tienen un techo donde vivir, que no tienen alimento como lo tienes tú. Entonces hay que dar gracias a la vida por todas las bendiciones que están presentes ahorita. A la gente que que está en la calle y que para nosotros pues es algo eh pues muy fuerte, muy duro y qué dices tú yo yo no podría tal vez enfrentar una situación de esta. Hasta ellos tienen motivaciones que los hacen pues estar felices de una u otra manera, ¿por qué? Porque sacan fuerzas, viven el presente y decir, pues voy a vivir al máximo este día. Hoy eh tal vez estas personas me están ayudando con la comida, con el techo, con un cuarto y y pues de esa manera van saliendo adelante poco a poco. Entonces, sí que pues cada uno como verán, todos pasamos por momentos tal vez difíciles unos más que otros, pero lo importante aquí pues es salir adelante y y es ver no todo lo importante que que tienes, no y no todo lo importante que pues la vida te quita. ¿Por qué? Porque realmente pues nada hace nosotros aparte, ¿no? Así que hay que recordar ciertos eh puntos que nos van a ayudar a motivarnos cuando sientes que todo va mal, cuando sientes que no te dio en ese trabajo, cuando no te salió ese proyecto cuando no te fuiste de viaje, cuando no te dieron esa promoción, cuando no te sacaste un 10 en de calificación, etcétera, etcétera. Todos tenemos un algo que queremos y de repente no sale, ¿verdad? Entonces, para ese momento hay que recordar los siguientes pasos y es muy importante que los escribas porque tal vez ahorita estás muy a gusto, no pasa nada, pero el momento que pasa los puedas recordar. Eh, hay personas que tienen pues su mente muy Eh, increíble, ¿no? De que todo se pueden grabar. Y hay otras que a veces nos falla y dices, "Ay, cuáles eran esos puntos que tenía que recordar, cuáles son los que dijeron?" Bueno, si tú eres de esas personas como yo que a veces nos olvida, pues mejor anotarlo en un papelito, ¿no? Y tenerlo ahí como lo que debo de recordar cuando todo sale mal. Primeramente, pues el dolor es parte del crecimiento, ¿no? A veces la vida nos va a cerrar las puertas, así en las nariz <ríe> eh eh porque es tiempo de seguir adelante. A veces uno por más de que quiere abrir esa puerta no se abre. Eh no lo estoy diciendo literal, ¿no? Sino que cuando tú quieres hacer algo y le pones mucho empeño, mucho esfuerzo, haces todo lo posible porque te abran esa puerta, porque se te dé lo que estás eh por lo que estás trabajando y no se da. Entonces, ¿qué significa eso? Pues uno dice, pues ya no me salió nada, eh ahora qué voy a hacer? Todo está mal, ya no puedo hacer lo que yo quería, etcétera, etcétera. Uno se puede enojar o verlo como que La vida nos está cerrando esa puerta porque por ahí no es y que tienes que seguir adelante, vamos a abrir, tratar de abrir otra, ¿verdad? Lo que es bueno eh porque a menudo pues no nos movemos sin que las circunstancias no nos obliguen, pues eso va a ser para nosotros como un un eh, un empuje, ¿no? Es decir, no, pues eh ya no se pudo abrir esto, entonces vamos a continuar con la otra. Ya de plano, ya cuando uno se puede resignar, pero realmente es porque la vida por ese momento te está llevando hacia este otro lugar y no hacia el que nosotros estamos allá aferrados, ¿no? Así que en tiempos difíciles hay que recordarnos a nosotros mismos que el dolor o todo ese sentimiento de enojo, coraje que tienes no viene sin un propósito. O sea, que si nosotros algo nos salió mal, trabajaste mucho en hacerlo y no te salió, por más de que le insististe, no te salió, no se logró, pues lo que quiere decir o lo que tienes que recordar en ese empeciso momento es que toda esa situación que estás pasando no viene en vano, ¿no? No viene sin ningún propósito, viene por algo. Entonces, algo te está enseñando ese aprendizaje viene para algo más, algo mejor. Y y pues cada logro requiere de una lucha digna, ¿no? Para llegar ahí, así que tal vez todo ese tiempo que estuviste empeñado en trabajar, en hacer, en modificar y no se logró, pues ahí quiere decir que que más adelante pues podrás verlo con claridad y decir, "Ah, era por esto", ¿no? Las cosas buenas siempre se toman su tiempo. Yo creo que todos hemos escuchado eh de gente exitosa, ¿no? que cómo empezó, que cuántas puertas se le cerraron, se le cerraron hasta 1000, o sea, y no estoy hablando nuevamente literal, ¿no? sino sim simplemente que hicieron tantas cosas y no no les funcionaba, no le salía, eh no no les iba bien. Entonces, para eso hay que estar conscientes de que nosotros debemos ser pacientes, de que debemos ser positivos, por más de que las cosas no nos salgan, hay que buscarle el lado positivo y ver, bueno, no me está saliendo ni por aquí ni por acá ni por allá, entonces, ah, bueno, probablemente voy a irme por este otro lado, ¿no? A al, al cabo que ya aprendí esto y estoy esto otro, ¿no? Hay que recordar que todo tiene solución. Quizás no de la manera inmediata como nosotros queremos, todo queremos solucionarlo ya, si no es así, entonces cómo es? Así o hasta ya queremos la solución, ¿no? Y no, pues no no necesariamente la solución te la van a dar en el momento o ahí presente rápido ya, ya lo quiero. Si no es así, dime con, okay, por acá. No, a veces si se te va a poder vas a poderlo resolver inmediatamente pero no siempre. Entonces hay que ser conscientes con eso, por eso hay que ser pacientes, hay que ser positivos, esperar lo mejor y con el paso del tiempo pues así será, no vas a ver las cosas con claridades. Ah, mira, me acuerdo cuando tuve que que estudiar esto porque iba a platicar a ah, ah, tener una entrevista con esta empresa y no me contrataron, después fui a otra empresa y tuve que estudiar ahora esto otro y no me contrataron y finalmente, no, se llegó un momento en que dices, bueno, se abre este puesto, pero tienes que saber esto, esto y esto otro y tú, wow, eso yo lo aprendí, entonces aquí es donde eh probablemente es es donde tengo que trabajar y por eso fueron mis lecciones, ¿no? Las otra, las anteriores donde no me contrataron y donde me pedían que aprendiera esto. Y es cuando uno ve con claridad, ¿no? Cuando te contratan y dices, "Ah, mira, qué curioso, ¿no? Nunca me imaginé que fuera así." Pero así es la vida. Y en todos los sentidos, en todas las situaciones que nosotros vivimos, siempre va a haber un aprendizaje, depende de nosotros pues ser pacientes, ser positivos, esperar lo mejor y ver que si una puerta se cierra, pues hay que abrir otra, ¿no? Y si también te la cierra, pues otra y otra. Hay que estar conscientes de que el dolor es parte del crecimiento y si no lo vemos, si lo vemos como un aprendizaje, pues realmente no lo vas a ver como un dolor. Tal vez un dolor de cabeza, ¿no? Eso sí de que dices, "Ah, no me salió. Ay, tampoco. No es por aquí, no es por allá." Y es, y entonces es cuando uno pues empieza eh pues a ver la vida diferente, ¿no? Más positiva. Otro de los puntos que hay que recordar. Todo en la vida es temporal. Aunque nos cueste, ¿no? Aunque digas tú, "No, es que yo quiero vivir eternamente" o quiero eh tener este puesto de salario eh por siempre, ¿no? Como la la reflexión del del viernes pasado, si ustedes se la perdieron, pues a, ahí los invito para que ustedes lo lean está pues obviamente hablando de de este tema, ¿no? Cuando te recuerda también, bueno, en este punto de que todo en la vida es temporal, o sea, nada es para siempre. Cada vez que llueve, ustedes pues ven la lluvia y dices, ya va a parar, no va no va a permanecer toda la vida lloviendo, ¿no, ¿verdad? Entonces deja de llover para que vean, o sea, un ejemplo, y cada vez que sale herido o herida, pues también te sanas si te cortas o si te hieren eh te hieren tus sentimientos, pues también el tiempo lo cura todo dicen por ahí, ¿no? Después de la oscuridad siempre sale el sol, así que hay que recordar eso cada mañana, o sea, nada dura para siempre, nada dura para siempre. Y pues como toda la vida es temporal, pues dices, por más difícil le que me esté yendo ahorita, pues yo sé que pues va a cambiar, ¿no? Que va a salir el sol. Así es que si las cosas están bien ahorita, disfrútalo al máximo. O sea, si te te realmente bendecido porque así es como lo estás y ya sabes que no va a durar para siempre, o sea, al momento en que ahorita estás, pues te va a enseñar otro tipo de lecciones, todo va cambiando. Todo se va transformando. Isorita, si, si las cosas van mal, pues tampoco te preocupes, porque tampoco durará para siempre, como dicen en en en México, no del total que del suelo no pasa. Solo porque la vida se pone algo complicado, no significa que tú no puedas sonreír. O sea, todo todo tiene su porqué y eso no te debe de quitar pues tu felicidad, tu la sonrisa de tu rostro, solo porque algo te está molestando, pues no no implica que no te puedas alegrar. Cada momento es un nuevo comienzo y es un nuevo fin, así que cada segundo te regala una segunda oportunidad, así que solo tienes que aprovecharla, aprovecha todas las oportunidades que se presentan. Todos esos malos momentos que se están presentando pues tienen alguna lección y hay que dar lo mejor de nosotros, no hay que enojarnos. Se vale enojarse por un momento, pero no estar enojado por todo un día, toda una semana, pues obviamente no es sano. Y acuérdate que todo en la vida es temporal, si ahorita estás triste, mañana puedes estar alegre, al rato puedes estar sonriendo, si estás enojado, pues también te puede dar mucha risa, ¿no? El repente que alguien te te diga algo curioso, chistoso. Otro de los puntos y escríbanlos, ¿eh? Porque no se les olvide. Preocuparse y quejarse no cambia nada. Yo creo que es muy normal entre nosotros los humanos, ¿no? El estar siempre preocupados. El, el estar quejándonos eh este porque no no no nos no nos no salió lo que nosotros queríamos o porque no me dieron lo que yo quería o porque es tengo que viajar la próxima semana, entonces ya me empiezo a preocupar de que las cosas salgan bien y cuando no salen bien, pues se se vuelve más estrés, etcétera, etcétera, así que preocuparse y quejarse no va a cambiar la situación. Aquellos que más se quejan son los que menos logran. Siempre es preferible intentar hacer algo grande y fallar que simplemente no intentarlo, ¿no? Porque a veces cuando uno lo intenta, pues realmente lo logra y obtiene lo que uno estaba esperando. Habrá situaciones en que haces cosas grandes y no te va bien, no nos no te da los resultados que tú esperabas, pero eso no quiere decir de que posteriormente no lo vayas a obtener. No todo está perdido sin fallas. Hemos escuchado muchas historias de gente famosa, científica, de cómo lo hicieron una y otra vez y todo era puro afalla, parecía que todo estaba perdido, pero nos nunca se da, dieron por vencidos, o siguieron intentando, intentando hasta que lo lograron y de repente pues dices tú, "Uy, pero esa persona es muy inteligente, ella pues fácil lo hizo." Eh y dices tú, "La esto, la historia de ellos y sus wow, la hicieron tantas y tantas y tantas veces y todas las veces le fueron mal, que la siguieron e intentarnos a que lo logramos, ¿no? Así que no hay que dejar que las sombras del pasado oscurezcan las puertas del futuro. No hay que estarnos siempre también preocupando por lo que ya pasó. Lo que ya pasó ya pasó y hay que vivir el presente plenos, no preocuparnos por el futuro, no preocuparnos por lo que hicimos ayer. Pasar el día quejándose acerca del pasado simplemente no hará más brillante el mañana. Deja que lo que has aprendido mejore tu vida. Hay que hacer un cambio, hay que no no mirar atrás. Siempre te dicen siempre para adelante, no mires para atrás, ¿no? Dice la canción de de Mark Anthony y es la verdad. Independientemente de lo que pase en el camino, en nuestro camino, en tu camino, hay que recordar que la verdadera felicidad va a empezar a llegar solo cuando dejas de quejarte acerca de todos los problemas que uno tiene y cuando empiezas a ser más agradecido Por todos los problemas que no tienes es cuando entonces empiezas a ver con más claridad y tal vez esas fallas que eran constante eh pues ya no las ves como fallas, sino simplemente las ves como una situación que tenía que pasar y que sabes que que pase lo que pase, lo que tú hagas o lo que no hagas, pues va a estar presente esa situación porque así el destino lo quiso. Otro de los puntos Tus cicatrices son símbolo de tu fuerza. Nunca hay que avergonzarnos de las cicatrices que la vida nos ha dejado. Una cicatriz y tampoco lo digo literal, significa que el dolor ha pasado y que la herida está cerrada. Significa que has doblegado el dolor, que has aprendido una lección. Has crecido fuerte y has seguido adelante. Una cicatriz es el tatuaje, como le dicen en algunas situaciones los psicólogos eh del triunfo de que debes enorgullecerte. No permitas que las cicatrices te hagan vivir con miedo. No puedes hacerlas desaparecer, pero puedes cambiar la forma en que la ves. Eh tal vez eh literalmente tienes cicatrices por algún accidente, por algo que viviste y del cual aprendiste, ¿no? Si te cortaste con algo por estar distraído, supongamos, pues dices tú, para la próxima ya voy a ser pues más atento a lo que estoy haciendo. Ahora, si tú viviste momentos en la cual, como decimos en Sonora, la regamos, eh pues sí, o sea, la regué, no lo hice bien esto y me gustaría verlo hecho de la mejor o, o reaccionar de la mejor manera, pero herir los sentimientos de alguien. Entonces, ese tipo de cicatriz pues se quedó tal vez ahí en tu pensamiento, en tu pasado y de a veces lo recuerdas, ¿no? Pero eso te hace recordar también de que uno no debe sobrereaccionar, ¿no? En ese caso, en ese ejemplo. Entonces, esa esas cicatrices eh no no no las veces de vivir con miedo, o sea, no todas las debes de recordar con miedo, no puedes hacerlas desaparecer, pero puedes cambiar la forma en que las ves y en cómo vas a a cómo vas a reaccionar al último, o sea, en el presente, ¿no? Puedes empezar a ver tus cicatrices como una señal de fuerza y no de dolor. Y les digo, pues literal y no literal, ¿no? Ya saben, me refiero también a las cicatrices que uno tiene en su corazón, ¿no? Cuando a veces eh pues hicieron cosas que no que no no no, no se sienten orgullosos, pero que desde entonces han cambiado y tratan de ser mejores personas. Entonces, esas cicatrices son símbolos también de tu fuerza, de que has cambiado, de que has luchado y que tal vez tuviste dolor, pero eh que saliste adelante. Otro de los puntos, cada pequeña lucha es un paso adelante. Por más insignificante que uno lo vea, que dice, "No, pero es que esto ni vale nada lo que estoy haciendo." Claro que vale, ¿no? Como para las personas empiezan a hacer ejercicio y no ven el cambio. El solo hecho de que vayas 15, 20 minutos diarios, dice, "No, o o tal vez cada 3 días a la semana." tres días a la semana, ¿verdad? Eh y de repente dicen, "No, pues, que va a tener el cambio si si yo veo gente que que se tarda 3 horas en el gym diario y apenas así se está se le está pues viendo el cambio físico, cómo se me va a ver el cambio a mí si nada más llevo 20 minutos y nada más hago 3 días a la semana. Pues cualquier cambio, cualquier pequeña lucha que tú hagas es un paso adelante y lo vas a notar, tal vez no en una semana, tal vez no en un mes, tal vez en dos, en tres, en cuatro, pero vas a ver ese cambio, o sea, tu cuerpo lo va a sentir en ese ejemplo, ¿no? En la vida la paciencia no es esperar Es la habilidad de mantener una buena actitud mientras uno está trabajando duro para alcanzar tus metas, tus sueños. Eso significa eh perder estabilidad y comodidad tal vez por algún tiempo. Puede significar tal vez no comer ciertas cosas que tú te gustaban, pero sabes que te hacen daño o dormir como estás acostumbrado el tiempo que sea necesario. Puede significar también las burlas de otras personas o tiempos de soledad sin embargo también la soledad es un regalo la soledad aquí no nos gusta estar eh, solo con nuestra alma o con nuestros pensamientos ¿no? es un regalo que te hace que, que las grandes cosas sean posibles si tú de repente sientes que no tienes a mí o que no tienes a nada pues tú debes estar orgulloso de que te tienes a ti y con eso sobre y basta no importa lo que pase continuamente eh, fuera de ti, o sea, a tu alrededor, si las personas no se quieren acercar a ti, pues ellas se lo pierden. Entonces, la soledad también es un regalo, eh te otorga el espacio que también que necesitas y pues todo lo lo demás viene siendo una prueba, una prueba para nosotros para la determinación. Cada pequeña lucha, recuerda, es un paso adelante. El otro de los puntos, la negatividad de los demás no es tu problema. A veces nosotros eh queremos cambiar a, a ciertos ciertas actitudes de las personas que no nos gustan y les queremos dar una cátedra de lo que deben de hacer y no hacer porque pues obviamente no nos gusta cómo ellos actúan y no la verdad es que esos tipo de actitudes negativas no es problema de nosotros. Tú puede, puedes puedes Tratado ayudarlo, pero si no se deja no es tu obligación ayudarlo, no es tu obligación la negatividad de las otras personas. Hay que ser positivos cuando te rodea la negatividad. Yo sé que cuando eh, estás con personas negativas se siente un bajón de energía y y esa energía pero pues realmente pues sí se combina, ¿no? No es que que te combines a negativo, ¿no? Sino que se combina con la lucha de que estás tratando de que la otra persona pues sea vea un poquito más positivo cuando es eh, todo lo que dices negativo. Así que lo único que puedes hacer es sonreír, ¿no? Cuando otros traten de deprimirte, te traten de sentir mal, te digan comentarios que no te gustan, sonríe, ¿no? A veces una sonrisa es mejor que que alguna palabra. Es una buena manera de mantener tu entusiasmo, tu concentración. Cuando otras personas no te tratan como lo mereces, tú sigues siendo tú, ¿no? También ya hemos hablado de estas reflexiones, ¿se acuerdan de del samurái cuando le hacen un regalo y que dice eh cuando alguien te da un regalo y si tú no lo aceptas, quien se queda con el regalo y le dice ahí su alumno, pues el que te lo iba a regalar. Pues es exactamente, ¿no? Si tú no aceptas eh la queja de alguien, si no aceptas tal vez el insulto de una persona, pues esa persona se lo va a quedar. Nunca dejes que la amargura de otros cambie la persona que eres tú. No puedes tomar las cosas de manera personal, aun cuando así lo parezca, la vida nos va a enseñar, pero me lo dijo a mí, me dijo mi nombre, mi apellido y todo. Sí, pero no hay que tomar las cosas personal no las puedes tomar, aunque sí lo parezca, aunque sí te lo hagan saber, eh pues no hay que dejar que la amargura de esa persona pues cambie realmente la esencia de tu ser, ¿no? Nunca cambies tampoco para impresionar a alguien que te va a decir que no eres lo suficientemente bueno. En esta sociedad eh como adultos, pues a veces uno se siente pues menos tal vez, no sé, porque otras personas les va muy bien aparentemente. Y por qué aparentemente digo, porque eso es lo que tratan de transmitir una persona cuando está bien, está feliz, está contenta con todo lo que tiene, así ganen millones, o sea, no lo va a estar gritando a los cuatro vientos ni lo va a estar divulgando de una u otra manera. Entonces, por eso nunca cambies para impresionar a alguien que te va a decir que no eres lo suficientemente bueno. Cambia cuando realmente te hacen ser mejor persona cuando quieres ser mejor persona, entonces sí cambia. Guía tu futuro para ser mejor, ¿no? La gente hay que estar conscientes de que siempre va a hablar sin importar lo que hagamos o Si lo hace súper bien, también va a hablar. Si lo hace súper mal, también va a hablar. Entonces, no hay que preocuparnos por eso. Hay que preocuparnos por nosotros mismos antes de hacerlo por los demás. Si crees lo suficientemente en algo, no temas luchar por eso. O sea, y, bueno, yo quiero esto, yo quiero esto. Pues lucha, haz, haz tu parte. La mayor fuerza viene cuando superas lo que otros creían imposibles. Por eso, cuando alguien también está enfermo, tiene una enfermedad crónica, hay hay que decirles que aunque no haya cura en el momento, lo puede eso no quiere decir que no se vaya a curar, sino que simplemente en el momento no hay cura, pero tú puedes ser la persona que realmente se vaya a curar de esta enfermedad. Entonces, es muy importante nuestros pensamientos, obviamente, pero más que nada es importante luchar y luchar o sacar la mayor fuerza que tienes dentro de ti para poder lograr todo lo que tú tú quieres. Otro de los puntos, lo que tiene que suceder eventualmente sucederá. Así que no hay que preocuparse. La verdadera fuerza viene cuando aun teniendo razones para llorar y quejarte, prefieres sonreír, no y apreciar tu vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones realmente pues desagradables? eh realmente que nos que nos hacen sentir mal o dolidos porque nos enfermamos y y dices tú, "Wow, me salió esto y no me gusta, no me gusta cómo me veo", ¿no? De repente te empiezas a reír porque dices, "Bueno, sucedió, eh me tocaba vivir esta esta esta lección ¿no? en mi vida y pues ni modo, ¿no? Hay que vivirla prefiero son sonriendo que estar quejándome y estar llorando, ¿no? Existen bendiciones en cada lucha, pero tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón y tu mente para verlos. No puedes forzar las cosas, a veces nosotros queremos hacerlas a nuestra manera y el mundo, el universo nos está diciendo que no es por ahí, que no es por ahí, nos pone una y otra y otra y otra barrera y no no no es queremos seguir tercos por ahí, ¿no? Y eso que lo que va a pasar es que nos va a lograr volver locos, ¿no? Hay un punto en donde debes dejar que las cosas sean simplemente como tienen que ser. Y bueno, por último, el último paso, lo mejor que puedes hacer es continuar, o sea, no tengas miedo de retirarte, porque tal vez uno puede co confundir, ¿no? Decir, bueno, pues si ya lo he hecho muchas veces, esto, esto, esto, y no me sale, no me sale, pues tal vez aquí Janet está diciendo, pues que no es por ahí, ¿no? No, pues síguele intentando, ¿no? No tengas miedo de seguir. Al cabo es que la vida nos va a enseñar si era por ahí o no era por ahí, ¿no? Tratar de nuevo, amar de nuevo, vivir de nuevo y soñar de nuevo. Todo eso hay que hacerlo, no dejes que una lección dura amargue tu corazón. Las mejores de las lecciones de la vida son casi siempre aprendidas en los peores momentos, ¿no? Cuando de repente dices tú, ya, ya está todo acabado o, o en los peores errores cuando cometiste el peor error es, no, hice esto. Híjole. Ya va, ya. Ya se acabó todo, no iba a decir una palabrota. Bueno, pues habrá momentos en los que parece que todo va mal y puede que sientas que estás estancado en esa mala racha, pero no es así. Cuando sientas que quieres renunciar, recuerda que a veces las cosas tienen que ponerse mal antes de mejorar. A veces tiene que pasar uno por lo peor para poder llegar a lo mejor. Y si la vida es dura, Eh, tú eres más fuerte, entonces hay que estar consciente. La vida siempre sí, sí va a ser dura, pero tú eres muy fuerte, eres más fuerte. No te estreses por las cosas que no puedes cambiar. Recuerda que cuando uno quiere cambiar una situación es como estar luchando con el universo porque el universo eh formó parte de esa situación. Hay que vivir de manera simple, hay que amar generosamente, hay que hablar con la verdad y hay que trabajar diligentemente. Incluso cuando uno se sienta cansado, sigue adelante, ¿por qué? Porque eso va a traer eh algún logro, vas a seguir creciendo. Cuando despiertes cada mañana, haz tu mayor esfuerzo por por seguir eh pleno por seguir positivo, qué es lo que puedes hacer al al despertar. Pues pensar positivo, y decir, bueno, gracias Dios, gracias vida por darme un día más de vida, por darle un día más de vida a mis seres queridos, a toda la gente que hoy despertó y y que pues nos dan la oportunidad, ¿no? de aprender algo o simplemente de vivirlo al máximo este día. Hay que comer de manera saludable también. No hay que levantarnos tampoco y a comer puro chuchuluquero, ¿verdad? Hay que estar consciente de esto, pensar positivo, comer de manera saludable, ejercitarse, aunque sea estirarse ya, esa es un avance y pues Principalmente hay que preocuparnos menos. Si ayer estabas muy preocupado, hoy te recomiendo que dejes de preocuparte. Puedes trabajar duro, pero no necesariamente te tienes que preocupar. Preocúpate menos, vive más positivo, come saludable, ejercítate, mantente motivado, ¿no? Y y recuerda, ¿no? Que las cosas van a pasar como tienen que pasar. Si estás viviendo ahorita, estás pasando por un momento que no te gusta, algún aprendizaje va a tener, algo tal vez que no lo puedas ver en este momento, pero en el futuro podrás verlo con con claridad y decir, "Ah, por esto. Por esto estoy viviendo esto y qué cosas tan buenas me llegaron. Gracias a esta a esa lucha que yo puse, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de de que las cosas que que son mal, que están mal aparentemente, pues solo únicamente están en nuestra cabeza. Si tú las ves de manera positiva, pues obviamente no va a haber cosas malas ni cosas eh desagradables. Hay que estar recordando también que la naturaleza siempre es, está de parte de la imperfección oculta y eso es una de las leyes de Murphy, muchas de sus leyes eh pues son tan concretas como cuando nos dicen nada es tan fácil como parece, todo lleva más tiempo del que usted piensa, las cosas que se dejan para que se arreglen por sí solas tienden a empeorar. Si existe la posibilidad de que varias cosas vayan mal, la que cause más perjuicios será la única que vaya mal. Y bueno, pues con esto finalizamos el tema del día de hoy. Eh, espero que todos pues estemos más conscientes de recordar estos puntos y se lo fue a decir rápidamente. Recuerda que el dolor es parte de crecer, todo en la vida es temporal, nada es eterno. Preocuparse, y quejarse pues no va a cambiar nada. Tus cicatrices son símbolos de tu fuerza, entonces hay que sentirse agradecidos y orgullosos de esas cicatrices y cada pequeña lucha es un paso adelante. La negatividad de los demás no es tu problema, así que no trates de de cambiarlos. Lo que tiene que suceder eventualmente sucederá. Y por último, lo mejor que puedes hacer es continuar. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como cuchillo el en amantequia Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Un po' la rendija Así te metiste Entré mis pupilas Y así te fui queriendo a diario sin una ley sin un horario uh, uh, uh Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estaba Y asi me fuiste despertando de cada sol. Se que fue su un engaño ni una mentira tu amor me dices que te está llamando te vas sin un adiós eh muy bien queras en sus brazos dime que hago yo que hago con mis labios si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos cuando suplica tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. Solo cuando puedes te abrazo a esconder que no haría para tenerte a mi lado al amanecer mis amigos dicen que te olvide que antes de ti no era igual antes de ti mi vida no tenía sentido antes de ti no sabía amar Que hago con mis labios si me ruegan tus besos Que hago con mis manos cuando suplican tu regreso Que hago con mis noches, que hago con mis días Que hago con tu esencia que se aferra a la mente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 La receta de la mañana con 6 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que pongan ahí el título o para que más adelante cuando sea publicado ustedes la compartan o la impriman para que la tengan ahí en su casa y estén formando su recetario. El día de hoy es una receta de salud que pues obviamente nos va a ayudar a cada uno de nosotros a limpiar el hígado. Sabemos que el, el hígado es un órgano interno pues muy importante para nuestra salud. Eh y con con esta recetita que es supersencilla vas a limpiar tu hígado y al mismo momento vas a rejuvenecerte, ¿por qué? Porque todo tanto los ácidos, por ejemplo, grasos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues obviamente nos hacen daño y el aceite de oliva, que es uno de los ingredientes que vamos a utilizar, eh tiene muchos compuestos antioxidantes, al igual que que el limón, en, en, o sea, en combinación siempre se recomienda, por ejemplo, tomar el el limón, jugo de limón con agua caliente para bajar el colesterol, eh los triglicéridos y pues el hígado desempeña un papel fundamental en la salud general del cuerpo. ¿Por qué por qué es tan importante? Porque es el responsable de filtrar la sangre para depurarla y para extraer esas sustancias tóxicas que le pueden hacer daño a las células saludables de nuestro cuerpo. Si tú eres de las personas que ya son diagnosticadas con problemas hepáticos, te recomiendo que antes lo consultes con tu médico, no vayas a hacer esta receta, por favor. Eh, primeramente pues pregúntale a tu médico para que para ver no si lo puedes realizar o no. Y también para las personas que que pues se sientan bien, pero que quieren nada más desintoxicar, pues háganlo, les va a caer superbién, van a ver cambios en su estado de ánimo, en su piel, en su cabello, en sus uñas, ¿por qué? Porque eh el hígado, como ya les digo, eh desempeña un papel fundamental en la salud también participa en los procesos digestivos, es uno de los implicados en el complejo proceso de la eliminación de los desechos que por diversas razones a veces se quedan acumulados en nuestro organismo y pues nos genera otras afecciones, así que es muy importante mantener saludable el hígado y en óptimo funcionamiento. ¿Por qué? Porque es de esa manera nos va a proporcionar energías, mejor estado de ánimo y también como les decía, se va a ver reflejado en la piel y también en el en el cabello. Cuando uno tiene problemas eh hepáticos o del hígado, eh puede presentar dificultades para llevar a cabo sus tareas de eh de intoxicación. Cuando cuando el cuerpo está bien, pues salen todas las toxinas de nuestro cuerpo, pero cuando no, pues se va se van afectando y se van desarrollando una serie de trastornos que pueden nuevamente enfermarnos y pueden desmejorar la calidad de vida. Y como les decía, eh los únicos ingredientes que van a necesitar es aceite de oliva y limón. Es lo único que van a necesitar y van a van a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, van a cuidar la piel, el cabello, las uñas, van a equilibrar el hígado y la vesícula biliar. Ya saben que la la vesícula es como una bolsita que está abajo del hígado y en el cual pues está cayendo pues ahí todo lo que va filtrando es como la bolsita de basura, ¿no? que tenemos adentro, por eso a veces se llena de cálculos biliares, de arenitas, de piedra, porque el hígado está haciendo su trabajo, entonces cuando el hígado se sobresatura, cuando le estamos dando demasiada eh comida irritante, demasiada grasa, demasiado esto, demasiado el otro, el hígado se va dañando, no alcanza a depurar todo, entonces se va afectando, afecta los órganos que están cerca de él y por eso es muy importante que nosotros pues tratemos bien a nuestro cuerpo, dándole pues una mejor alimentación, eh haciendo un poco de ejercicio para ir eliminando toxinas que se encuentran dentro de nosotros. ¿Cómo vas a preparar Esta cura milagrosa. Eh bueno, pues lo que vas a necesitar es una cucharadita de zumo de limón y una cucharada de aceite de oliva extra virgen o lo que viene siendo 16 gramos, ¿okay? Eh lo que vas a hacer es que todos los días en ayunas vas a diluir el zumo de limón en aceite de oliva extra virgen y lo vas a tomar de inmediato. Lo mezclas y tomar a tomarlo, ¿no? Pues sabemos que el el agua y el aceite no se mezclan, pero con el limón ahí vas a ver que se va a diluir un poco y hay que tomarlo En ayunas todos los días vas a esperar como mínimo 30 minutos antes de ingerir el desayuno. No lo vayas a tomar y rápido desayunar, ¿okay? Para desintoxicar el hígado hay que tomarla todos los días durante un mes seguido, nada más. Puedes preparar la misma fórmula para mejorar la digestión y también para reducir el colesterol y la puedes hacer varias veces al año en función de tus necesidades. Tú vas a ver, tú vas a ver tu cuerpo, te vas a sentir mejor. Entonces, cuando te sientas mejor dices, "Ah, wow, sí me funcionó." Y ya cuando ya que no lo hiciste por un mes y ya descansas otro mes, dos meses más, tres meses más, y si tú sigues bien, pues no lo sigas haciendo, pero si sientes que nuevamente te están regresando ciertas molestias o qué sé yo, pues es momento de volver a desintoxicarte, de volver a preparar esta cura de aceite de oliva con limón y volverlo a practicar pues un mes. Eh también Si si lo deseas aplicar para cuestiones estéticas, simplemente tendrás que hacer la misma mezcla, aunque con mayores cantidades dependiendo del uso que le vas a dar, ya sea para tu cabello o para las uñas, que también lo puedes aplicar. Y recuerdas pues solo debes de tomar la dosis recomendada, no le agregues más de ninguno de los dos ya que en exceso podría resultar contraproducente. Por eso es muy importante que nada más una cucharadita de zumo de limón, 5 mililitros, y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Cuando finalices el mes de este tratamiento, vas a poder sentir los cambios positivos en tu salud y a partir de entonces es importante continuar con una dieta saludable pues para que te evites desayunar. Eh, futuras dificultades en el funcionamiento hepático con esto finalizamos la receta vámonos a una pausa musical y ya regresamos con la reflexión del día de hoy vámonos con Ray con la cara en alto y sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva Tanto recordar que sientes ganas de llorar pero no quiero hablar mirándote desclavar ya es eh, que das solo un poco más la historia está por terminar y no quiero pensar que no esto aleo de nada no hubo nadie que amara tanto ahora entiendo claramente cuán Terminemos con la cara en alto este amor Por esos dos Quien más te encontrará, que lo nuestro será un rastro del pasado Ven, hay tanto que no estuvo bien, y solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie quien amara tanto, ahora entiendo claramente cuánto And we named us Colecat and I Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, ya se llegó el momento de la reflexión que el día de hoy se titula El perro y el conejo. maybe empty oh waitless maybe find some peace tonight in your arms alone el perro y el conejo juani luis eran vecinos el primero compró un conejo a sus hijos Como los hijos de Luis querían también tener su mascota, su padre les compró un cachorro pastor alemán. Los hijos de ambos eran amigos y estaban siempre juntos. Así que también el conejo y el perro llegaron a ser muy amigos y era normal verlos jugar y corretear. Juan y su familia se ausentaron Un fin de semana, y el domingo, mientras Luis y su familia tomaba la merienda, su perro entró a la cocina con el conejo entre los dientes. Estaba sucio de tierra, ensangrentado y peor aún, estaba muerto. Luis se enfureció y castigó muy duramente al perro. Y ahora, ¿qué hacemos? Comenzaron a pensar cómo podían solucionar el problema antes de que Juan llegara con los niños. Mientras tanto, en la familia surgió una idea. Bañar al conejo, dejarlo bien limpio y ponerlo en su casita, acomodándolo como si estuviera durmiendo. De pronto, escucharon llegar a sus vecinos y a los niños gritando. ¡Lo descubrieron! Fue lo que pensaron. De inmediato, Juan vino a hablar con Luis. Parecía asustado, como si hubiera visto a un fantasma. ¡No! ¿Qué pasó? ¡El conejo! ¡El conejo! ¿El conejo qué? ¿Qué tiene el conejo? ¡Murió! ¿Murió? ¡Qué pena! Hoy por la tarde parecía estar bien. ¡Murió el viernes! Respondió Juan. ¿El viernes? ¡Sí! Fue antes de que viajáramos, los niños lo enterraron en el fondo del patio. La historia termina aquí. Lo que ocurrió después no importa. El gran personaje de esta historia es el perro que desde el viernes buscaba desesperado a su amigo. Después de rastrear todo el terreno, descubrió el cuerpo muerto y enterrado. Con desesperación, desenterró a su amigo y fue a mostrárselo a sus dueños como preguntando, ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y es difícil autor Desconocido Esta historia nos enseña que no debemos juzgar anticipadamente los acontecimientos sin antes verificar y asegurarnos lo que ocurrió realmente ¿Cuántas veces sacamos conclusiones equivocadas? Y nos creemos sueños, es la verdad. Pensamos antes de tomar decisiones que pueden generar dolor y odio hacia los demás. Y sobre todo, antes de que sea demasiado tarde. Es difícil, pero no imposible comenzar de nuevo reconocer un error recibir consejos seguir probando abandonar los malos hábitos perdonar y olvidar salir de la rutina conformarse con poco aceptar lo bueno y desechar lo malo Aceptar los consejos y amar aún a tus enemigos. No pierdas tiempo juzgando el actuar de los demás. Mejor cambia tú mismo y verás grandes cambios en todos ellos. Desde la mañana con 26 minutos ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes regresando las mini vacaciones del puente y bueno, les deseo que tengan un excelente día y que re recuerden que hay que estar muy positivos, muy felices, muy contentos y pues recordar también los puntos del tema del día de hoy. Si ustedes se perdieron el programa, no escucharon el tema, pues los invitamos a que escuchen la repetición de este programa a las 12 del mediodía y para el día de mañana ya está la grabación para que la puedan escuchar en el momento que ustedes gusten y en el momento que ustedes quieran. Y también pues los invitamos a que sigan en sintonía de Sexilor Radio, la radio que te motiva y si alguien está de cumpleaños para el día de mañana, mándanos un mensaje para darle las eh las felicitaciones al iniciar el programa y ponerle las mañanitas. Recuerden que nos es pueden escribir a través de la página www.sexilorradio.com www.sexyloradio.com en Facebook nos encuentran como Sexyloradio y pues ahí los invitamos también a que le den like a la página ahora si sí se despide su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo, bye bye